y forma parte de esta gran familia Stay station que un viaje auditivo por asia hey. 장원 같은 찰나 같은 순간들 순간들 코가 너 내게 불어춤에 나에게로 다가와 놀라 순간처럼 낮춰 앉아 이제 내 얘기를 들어봐 i don't care 리멀리 돌아간대도 Teksting av Nicolai You hit off never the mind about the big nigga some so for they baby baby and the leader says i'm 這是我本意,也就是一種天意,且此無一切至一下,無論高說了一筆高下,Then you wanna to eat some零下,沒過相見就天就一發 这大碗宽棉也很贵先别说话不想给你机会先别对就散了吧听完这首歌就洗洗睡握着一双飘不死还看淡了情长月高高的挂无暇人生能有几次机会想去真是少 轻易别轻易放掉人生如洗开个小玩笑玩笑别去轻易否定自己拥有你的天地没人能够把你定义快乐才是真谛所以何必终放相对 真心话这大碗宽面也很贵先别说话不想给你机会先别对不散了吧听完这首歌就洗洗睡握着一双飘不似海看淡了今朝月高高的挂无暇人生能有几次机会想去真是少 真機的真機龐大 这个面它有长有缓就像这个碗 som utsviskt som du får vide-ara at duiblampa it is my god, he has nott anyllows. So much more The time, 예쁜 hieropogene ans circles. makeVER our 하나 me? I do. The my son doesn't take me on every genes crap For me, it is a i can't hold you I can't Sweet lies, sweet lies, sweet lies I can't hold you in Sweet lies, sweet lies I'll give you all the time No, no, no, no, no Baby, don't say I'm a liar baby don't say wanna pet guy jigidi goes no no no no to oh, no. some 수수히도다시 sweet sweet 세상에서 pååda ke mamma gö gnanar Det komma godje manåre nog läcker hat koå vin av vina ogra nårra miranerre he ge så ke så her tgggert dert lägge n var man påt E min mala cinana näro giga kan du kallar heå nare vor en damensök be på i tid målar kan gå heved v enre mag gger os som mamma Hä vig kan merekar Man in går bara ginanom ma 내가 기도될었으면기가 이번가 됐겠는겨 쥐잖아 만약 네가 두 눈을 감고 가지 싫어도 난 원한다면 행복하게 해줄게 세상 가장 달콤한 거짓말로 아테야 Sweet lies sweet lies 세상에서 가장 틀 꿈은 거짓말 Attack Sweet lies sweet lies 원하면 i tell sweet lies, sweet lies, sweet lies Sweet lies I tell her Cause you know so what I tell her sweet, sweet lies, girl, no hola cómo están bienvenidos una vez más a un episodio de exo time oigan muchísimas gracias por acompañarme yo soy dj les y les doy la más cordial bienvenida a este su programa de confianza ¿Cómo no oigan estoy muy feliz porque al parecer hoy no vamos a tener ningún problema he estado teniendo muy problema muchos problemas amigos perdónenme pero si todo Si Dios quiere, hoy todo va a salir muy, muy, muy bien. Así que voy a mandar saluditos a las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por hacerlo. Anda por aquí Alezo, muchísimas gracias. Violet Fantasy también anda por aquí. Muchísimas gracias eh, por acompañarme, por escucharme, por estar siempre aquí. Súper, súper pendientes de este programa la semana pasada. No pude emitir porque Telmex también me odia y me llegó la señal del internet hasta como las 6, 7 de la noche. Fue un desastre, pero espero que hayan podido escuchar el podcast que les grabé. Se emitió el día lunes, así que eh, este programa también va a tener repetición el día lunes para que no se lo pierdan, ¿okay? Voy a mandar saluditos a todas las personas que nos acompañan a través de la página. Muchísimas gracias. Sé que la mayoría nos escucha desde su celular Así que les voy a recomendar que para que entren en el chisme conmigo, porque este el programa del día de hoy va a ser de puro chisme, muchachos. Hoy sí, no tengo temática, hoy va a ser puro chisme, así que espero que ustedes me acompañen al fangirleo el día de hoy. Eh... Ah sí, les estaba diciendo, si ustedes están escuchándome desde su celular, por favor pónganse el modo escritorio, actívenle el modo escritorio al navegador de su teléfono para que les puedan aparecer los dos chats de la página. Uno es para el chisme y el otro es para que me hagan las peticiones de las canciones que quieren ya saben que conmigo no hay límite, por aquí ya andan súper súper atentas con los pedidos al eso ya me pidió muchas muchacha ahorita van a sonar como no eh, y si ustedes quieren pedirme alguna canción de exo de exo como solista de algún integrante de algún ex integrante lo que quieran pueden pedirme todas las rolas que quieran ok entonces Eh, activenle el modo escritorio a su celular para que le salgan esos dos chats y podamos echar el chisme como Dios manda ok, también les recuerdo que nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas una de ellas es la página de kpop.es y también a través de Radiobox la página de Radiobox también cuenta con aplicación es para escuchar diferentes estaciones de radio pero nos pueden encontrar como Station k -Pop. y recuerden que nosotros también tenemos una aplicación oficial de la página de Station la pueden encontrar en nuestro link eh, el link de descarga de la aplicación lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y recuerden que en todos lados nos encuentran como Station k -Pop. y a través de Facebook también tenemos reproductores de nuestra radio a través de las páginas de YesunClub.com de fans cerdo conejo y obviamente station kpop así que muchísimas gracias muchachos el día de hoy el día de hoy va a ser puro chisme porque oigan esta semana la verdad es que ha habido varias noticias no respecto, bueno sí respecto a EXO y sobre todo a los integrantes de manera individual ha habido bastante bastante material de Chen, eh, de Chen Yol, de los integrantes de SuperM entonces la verdad es que está muy muy padre, eh, hoy tuvimos Exploration en Taipei, me parece que hoy andan en Taipei, fue el día 1 y mañana va a ser el día 2. Entonces, pues va a estar muy muy padre, voy a andar leyendo sus comentarios, así que no duden en echar chisme conmigo, muchachos, porque yo vivo, yo vivo del chisme. Yo soy como campanita que que cuando no le prestan atención se muere, entonces yo soy así, pero con el chisme. Si ustedes no me dan chisme, yo me muero. Dice por aquí a leso los extrañé el sábado pasado. Ah, yo también los extrañé. De verdad eh, sufro mucho cuando cuando no puedo emitir, de verdad me duele porque pues es algo que a mí me encanta hacer. Me encanta estar aquí hablándoles, compartiéndoles eh Escuchar música con ustedes, de verdad me hace muy feliz estar aquí en Station Y yo iba a pensar, más bien yo pensaba que iba a tener eh, problemas para emitir Porque les había comentado que me estoy cambiando de ciudad, me estoy mudando Entonces se pospuso mi fecha de mudanza, así que por lo tanto Yo pensé, les voy a platicar un chisme que no les interesa Pero les, se los voy a platicar de todas maneras Eh yo pensé que no iba a poder pasar el debut de SuperM con ustedes pero sí lo voy a poder hacer porque se pospuso la fecha de mi mudanza hasta finales de octubre entonces todo este mes vamos a tener exo time no se preocupen, todo tranquilo, todo chill, todo relax va a estar súper bien eh, si, si no tenemos más problemas técnicos que yo espero que ya no pero eh, sí, vamos a a tener aquí el debut de SuperM que oigan, ya es la próxima semana y estoy que me muero de los nervios si ustedes vieron el tráiler del día de hoy wow, wow, wow estoy en shock, sigo en shock de verdad, SuperM no ha tenido ni tantita piedad conmigo ni con mi corazón, porque eh, ustedes saben que Todos mis bias, todos mis ultimates de la SM están en ese grupo. Entonces la verdad es que verlos ver el tráiler de hoy de Kai, Conten y Temin. De verdad mi corazón fue todo un shock. No sé, sigo sin palabras. Ustedes platíquenme qué les ha eh, parecido los trailers que han salido hasta la fecha de todos los integrantes de SuperM. Ya lo aceptan un poquito más, están felices, están... Descontentos, ustedes platíquenme por favor qué tal les ha parecido todo este proceso de Super M? Que oigan, también tenemos varias, varias noticias sobre ellos, ahorita se las voy a decir Pero mientras, pues vámonos a ir con un bloque musical que ya saben que me hicieron varios, varios pedidos Dice Violet, ya salió un video con Temin técnica y ya lo vieron, sí, oigan, es que de verdad Hoy vamos a fangirlear mucho porque de verdad a mí me hace falta, me hace falta expresar todo lo que siento no solamente por Exo, sino por todo SuperM porque de verdad estoy muy feliz con este grupo y estoy muy muy emocionada. Entonces, ay, muchachos. ¡Ah! Estoy estoy que no puedo ni siquiera hablar con, con toda la emoción que tengo. Entonces, eh, voy a mandar a un bloque musical. Recuerden que pueden pedirme todas todas las rolas que quieran. No tengo límites yo de pedidos. Obviamente, hasta las que alcancen a sonar en nuestro eh, horario. Que hoy sí espero no pasarme. Pero ya saben que yo siempre me extiendo más de mis horas. y No sé, perdónenme, perdónenme. Pero bueno, eh, voy a mandar un bloque musical. Pídanme sus rolitas, pídanme lo que quieran y yo aquí los voy a estar consintiendo un ratito. A ver qué dicen por aquí. El que más me ha gustado es el de Taeyong. Está bien raro el teaser. Fíjate que no sé, el de Taeyong me ha gustado mucho porque pues Taeyong es mi ultimate de NCT o una de mis ultimates. El otro es Lucas, pero sí está muy muy raro. La verdad es que los teasers algunos sí me quedé como de ¿Qué es esto? Pero ahorita vamos a platicar un poquito acerca de eso. Entonces, vámonos a un bloque musical y regresamos aquí a Station k Un viaje auditivo por Asia. Sigue con nosotros. Estás en ExoTimes.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 Sæt møntingen free Takkje 챙겨서 naga 오랜만e døren 뻥 tullesne Sikandæne nære nære Nå Dunggraske møgjøs away Dunggrasme nære møsæt møx Zigjøpjænna make game Yeah 그래서 오늘 어디로 갈까 번개처럼 Incheon 공ang으로 갈까 구름 찌르며 파란 anære nære nære 옆 나라에서 별 보는 것도 좋아 Yeah 날씨는 so amazing Amazing Yeah, here is a single to tell Que vengo semel lo a te We are me <straight freely>? 참고 채답지 성격은 오설이가 없어 친구들은 내 주변에 뺑 둘러앉아 있뒤난 신선 같고 신선해 나 진짜 꽃 같고 친절해 내 지갑은 오늘 깨뜨검에도 오늘 밤에 너리로 갈까 컵은 꺼내 저리가 차라리 나짱 Yeah, yeah, so, you're perfect to 같아. 밤 공기는 so amazing, amazing. Jamie and ladies and me 신성 같대 what a life for a life for a life what a life for a life for a life what a life for a life no no no you go there i don't me no no no me i got catte what a life for a life for a life what a life for a life for a life what a life for a life life is good life is good yeah you shining all go hva моментen kan være med i året fort 적 Bond og tingene Natt når k rapperet midden, mutter n Courtney Denne stor fall 1993 Det går personager pånhkjden N还是 ¿ Boyırd, du kan a life for a life for a life what a life what a life what a life what a life N The 둘ig av ek og aha Nads det hoker som ikke har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 Chicos, ya estamos de regreso Escuchamos a EXO con la canción Dancing King También escuchamos a Xiumin con la canción You Are The One Y a EXO SC con la canción What A Life Oigan, me estaban preguntando aquí Que si ya había teoría sobre los teasers de SuperM Y muchachos, déjenme les digo que... <música> Qué efecto tan chavo <ríe> Sí hay muchachos Sí hay teorías sobre los teasers de Super e De hecho acabo de encontrar uno en Twitter Si ustedes quieren que se los lea Se los voy a estar leyendo Está en inglés Mi cerebro como que todavía no alcanza a traducir tan rápido Pero si ustedes quieren que les lea este hilo Está un poquito largo La verdad sí está bastante bastante larguecito Eh, viene con ejemplos y todo está muy bien explicado eh, esta teoría no lo he leído completo pero pues se ve bastante bueno entonces ustedes díganme si quieren que les lea eh, la teoría de los teasers de Super M, o si sí, no les interesa Entonces, oigan, vamos a comenzar con las noticias Que ya les había dicho que el programa del día de hoy Son puras, puras noticias Puro chisme, puro fanguerleo Y la verdad es que eh, vamos a empezar con una noticia Que a mí me hizo súper, súper feliz eh, Ya saben que a mí me encantan los proyectos Eh, con alguna acción benéfica con algo eh, que sean como caritativos de alguna manera entonces EXO va a participar en un concierto en donde este proyecto o el concierto tiene una causa benéfica, entonces les voy a platicar más o menos de qué se trata eh, esto EXO se va a presentar en el Global Gold Live el 26 de septiembre del año 2020 Este evento se llevará a cabo en varias partes del mundo Va a ser en Nueva York, en Asia, en Europa, en Latinoamérica y en Lagos, Nigeria eh, Este concierto... Va, es organizado por una asociación que se llama Global Citizen que es un movimiento de ciudadanos comprometidos y que utilizan su voz colectiva para terminar con la pobreza extrema y pretenden hacerlo antes del año 2030 este festival se lleva a, ca a cabo cada año o sea cada año se hace un concierto como muy en grande y se transmite a través de Twitter y a través de Youtube, algunos artistas confirmados para este proyecto el próximo año son Billie Eilish, Shawn Mendes Coldplay, Miley Cyrus eh, Ozuna, Metallica Usher, Alicia Case y por supuesto nuestros queridísimos miembros de EXO, la verdad es que es un proyecto bastante bonito y les voy a decir lo que dijo Don Lizoman respecto a este concierto Dice, según SM Entertainment, el 27 de septiembre Global Citizen es un grupo que mejora la conciencia social sobre la pobreza. El pobre, el proyecto, perdón, de pobreza global aborda la pobreza, el cambio climático y la desigualdad humana. Es una campaña a largo plazo que reúne a los líderes, gobiernos y organizaciones benéficas, organizaciones privadas, de 193 estados miembros de la ONU en todo el mundo, alrededor de 3 de 10 trillones de wones se recaudaron en los 6 años desde el 2011 hasta el 2017 y ayudaron a 650 millones de personas y solo en el 2018 los países y las empresas son lo suficientemente globales como para expresar alrededor de 4 trillones de wones, o sea son como 3.6 mil millones de pesos aproximadamente eso en una campaña en el año 2020 sm entertainment y liso man productores global en C global citizen será actuación benéfica más grande que se realizará simultáneamente en cinco continentes incluyendo américa del norte américa del sur europa asia y áfrica el 2020 global gold live de eh, pasado dream Live The Possible Dream es llevado a Asia y el director de rendimiento es el productor ejecutivo de Lizoman que trae las actuaciones significativas al mundo. Las ciudades anfitrionas, anfitrionas, perdón, ya se han anunciado las cuales serán Nueva York, Lagos, Nigeria, Asia, Europa y América Latina se lanzarán más tarde. El programa combina música y movimientos de campaña para crear un consenso entre el público y las partes interesadas clave sobre los problemas que enfrenta el mundo como la pobreza, el cambio climático y la desigualdad humanas y un total de 10 horas se transmitirá en vivo en todo el mundo a través de grandes canales de transmisión global. Los titulares del espectáculo Serán eh, algunos grupos como Coldplay, Metallica, Muse, Usher, Red Hot Chili Papers, Alicia Keys, Billie Eilish, Pharrell Williams y obviamente nuestros miembros de EXO. El productor ejecutivo lisoman asistió al evento de lanzamiento de celebrando en, celebrado en Brooklyn, Nueva York, el día 26 de septiembre. Al evento asistieron participantes de la industria y celebridades de música incluido, incluidos, perdón, Coldplay, Hugh Jackman, Alicia Keys, Usher y Pharrell Williams para explicar por qué se está llevando a cabo este evento. Estamos orgullosos de asociarnos como ciudadanos globales en nombre del continente asiático para resolver la pobreza y el cambio climático del mundo, dijo nuestro queridísimo lisoman productor musical y general. Oigan, qué bonito, un aplauso para nuestro Lizoman. La verdad es que independientemente de todo lo que hace la agencia, que por cierto no gestiona él, Eh, creo que Lizoman es un ser humano Súper, súper consciente De todo lo que pasa en el mundo es un Para mí es un ser humano Muy, muy bueno o sea Para mí Lizoman no es malo Es un señor súper consciente Es un señor que sabe Que apoya, que sabe manipular La industria, que sabe eh, Que también tiene que aportar un granito de arenda en la sociedad, es un señor que trata muy bien a sus idols y que sus idols lo respetan o sea independientemente de lo que pase con la empresa que no todas las decisiones las toma él o no todas las gestiones las hace él, entonces la verdad es que es algo muy bonito, estoy muy feliz de que EXO esté participando en un proyecto tan tan bonito porque siempre he pensado que ese tipo de acciones no solamente las tienen que hacer las personas que tienen poder o las personas que tienen una voz sino lo tenemos que hacer todos aportar un granito de arena a nuestra sociedad en lo que podamos siempre siempre va a ser un cambio súper super marcado aunque tú no lo veas entonces la verdad es que estoy muy feliz estoy No sé, muchachos, a mí me encantaría ver esa actuación. La verdad es que desconozco si se va a llevar a cabo, eh, por ejemplo, un concierto de EXO en Asia. O si cada artista se va a presentar en un continente. O si va a ser como una especie de gira y todos se van a presentar como en un mismo escenario. Que eso estaría súper padre. Porque, oigan, ¿se imaginan a EXO y a Coldplay y a Metallica en el mismo escenario? O sea, I'm dying. Chang'eol yo creo que se muere también igual que yo. Y de verdad espero que... Pues que podamos ver ese concierto Ustedes díganme qué opinan acerca de esto Dice... Sí leí algo de eso, que es hermoso papá Lizzo Man, es que es un señor precioso de verdad, Lizzo Man es un es un ser humano que yo admiro muchísimo que creo que in, no sé, es un, es un señor que es súper es tierno aparte, es muy muy muy muy bonito, no sé, me cae re bien aparte, por ejemplo, hoy que estuvo en NCT 127 en una presentación, él estuvo ahí también los estaba grabando es un señor que siempre está súper pendiente de sus idols, que busca lo mejor para ellos, y que creo que Les brinda oportunidades que ellos saben Que van a aprovechar Entonces realmente estoy muy feliz con esta noticia Estoy muy feliz Con todo este proyecto que En el que EXO va a estar participando Y espero que se pueda recaudar Dinero suficiente no, Obviamente no se va a recaudar En un solo concierto eh, Dinero para combatir la pobreza extrema pero creo que podemos hacer conciencia y podemos ayudar en lo que nosotros podamos así que vámonos a otro bloque musical muchachos ya me pidieron eh, más cancioncitas así que síganme síganme haciendo sus pedidos que yo los voy a consentir mucho el día de hoy recuerda que estás escuchando exo time solo a través de Station k un viaje auditivo por Asia Hey, playboy Boy I do do do do Let's play Hulme noen 전화도 받지ma Trolli 말고 n'amudon Hulme noen Hulme noen Hulme noen Hulme noen 괜찮아 괜찮아 네 마음 좀 알고 있어 괜찮아 괜찮아 괜찮아 보여줘 네 비밀을 다 나밖에 더 just remember in my face i can't my dreams we're so lonely down here play play play play boy play 시퍼때네 미소 스스어써 좀더 내게 봐줘 딱고 참보다이 마서 시체케노니체와선 참부네타 샷나고 나모트윈 this hangs and roll the mode when 잠깐은 거리가 멀 사람이라도 행복해 제발 도망치지 말아줘 됬다 내려고 하지마 괜찮아 괜찮아 내 마음 전부 밝고 있어 괜찮아 괜찮나 괜찮나 오조 네 비밀을 다 make that 네 hey, oh, face near my play 이 장면에서 이 맞춰 마본 뜻어 나 갖고는 오나 갖고는 해내지 야겟지 벨레지 드 벨레게 예스 참을 수 없는 리스키 더 틱업 게더 될지 게나 맨데게 네고 못에치 하지만 라 멀도지게 날 아직 시작도 안 하면 게날 감겨 봐 지셔 신 넘쳐나 이렇게 매 신선한 놈을 montrosou up the going all the matangachi cha Det vike kjndo så denø en igung man.eller en er Na na go return go sun na mother go like out your head get a little moment to come me 필요한 시간이야 이 미야 go with us You swing na na na I know that I know that I know And you swing And them don't knew when Billy Hey on the 주의 에 yeah 완벽한 모습을에게 Jeg gosteri på meg you and me yeah, yeah. La le mirja on makar su bomnen seja I pa to so tan kan en ju O Det ki jag gan toga em ga da o far we no Se på cycles I som toky� i din ny高 Ia brett jeg nå E så synneren всех som du såg Jeg berde ankemez du Nå organisationen oh, oh, du t連 na borsom oh. Nå ni som gjen kommer 난네 곁에 너를 조금 더새 책에 내려줄래 복잡한 네 마음이 다시 깨지도록 기리 우리한테 잡아 아 누군가 그대로, 그대로 서 있어. 서 있어. 같은 자리에 너 생각 넌 오직 baby oh i hear you i feel you porugeotal soda nal jireu seuseo neega gosa ije se modeu sori jung-e neoreul chajanneunde yeojeon-eun museum sori myeon ai shinhal su isseul geot gata right here yeah. 혼자서 뭐로 버는 나의 연보 한정 맞았다 떠난 후 날아쳐간 소 nder so get 혹시나 아직 나치치 모르헤미얀소 호까지 이 바람은지 너 지나 저 맛짇도 몰라 순간 멈칫 모든 게 꿈같아 여전히 그래야 난게 속에서 나는 길을 잃은 선발에 somebody, somebody loves you have your sugar off the floor time Canción dan, 그건만. 확인하면 Chicos, estamos de regreso. Escuchamos Playboy un Village y White Noise. Que, oigan, esta canción de White Noise hace mucho, mucho, mucho que no la escuchaba. Siempre me pone de buenas. Muchas gracias por pedírmela. Eh, estaba leyendo sus comentarios. Dice Alex Su, todos juntos sería hermoso. Respecto al concierto de Beneficencia en el que estará participando EXO junto con más artistas. La verdad es que estaría súper genial que todos los artistas estuvieran en un mismo concierto. Lo veo un poco difícil, pero nada es imposible muchachos. Nada es imposible O sea, yo solamente me imagino la cara de Changyol Al ver eh, que van a compartir escenario con Metallica O con Coldplay o con Usher La verdad es que, no sé muchachos Yo también me estaría haciendo de la emoción <risa> Entonces la verdad es que estoy muy feliz Ya pues es dentro de un año Solo nos queda esperar Y pues obviamente vamos a tener la transmisión aquí en Exotime como no, oigan y respecto a Chanyeol, hablando de Chanyeol pues oigan tengo una noticia también de él muy, muy padre, él estuvo como orador en una conferencia en una universidad de Corea, me parece que fue en una universidad, no recuerdo, fue el foro mundial del conocimiento este Foro promueve el conocimiento global equilibrado y la prosperidad a través del intercambio de conocimientos en este foro estuvo change y estuvo liso man entonces ya saben que el liso man anda con todo últimamente anda pues en todo muchachos, este señor también no para Y pues Changyo estuvo ofreció una especie de plática Una especie de conferencia, algo así Y les voy a comentar más o menos lo que dijo Dijo, hola, ese este es Exo Changyo En primer lugar me gustaría agradecer a todos Y al maestro Li Soman por brindarme e invitarme en esta gran oportunidad Estoy muy nervioso Li Soman le comentó, tú también puedes bailar Y Chanyeol dijo, mmm, no, estoy como estaba como incómodo el muchacho Más bien como que por su outfit, como que no se sentía cómodo para bailar Y después comentó, como el profesor dijo, siempre siento el poder cultural Cuando fui a un concierto en Bangkok, vi a una fan con una pancarta escrita en coreano Que decía, debido a OPA estoy aprendiendo coreano Me siento agradecido cada vez y siento que debo... Que estoy siendo una persona influyente me gustaría agradecer a Lee Soman nuevamente debido a lo cual pensé que debería promover la cultura coreana trabajando más duro creyendo que hay infinitas oportunidades también en el futuro me gustaría ser un artista que trabaje duro haga buena música y tenga una buena influencia muchas gracias influencia influencia no influenza Oigan, la verdad es que eh, este tipo de eventos también me gustan muchísimo, creo que ahorita no es nada de sorpresa que la cultura coreana está siendo expandida mundialmente, o sea, no solo al K-Pop sino muchas personas, obviamente el K-Pop ha influido mucho Pero creo que gracias a eso la gente ha volteado a ver a la cultura coreana con otros ojos. Eh, me gusta mucho la idea de que están dejando de lado esas eh, ideales de que Ay, son chinos. De que todos son chinos o de que no sé. Tienen, tienen unas ideas muy raras. De repente si tú tienes familiares a los que no les gusta el K-Pop. O que no tienen nada que ver con con cultura asiática en general pues siempre te van a decir tus chinos o los chinos esos o los japoneses esos y la verdad es que me da mucho gusto que eh, gracias al K pop se esté volteando a ver a la cultura coreana no solamente como un país X, sino que se demuestren que en realidad es un país que tiene mucho que ofrecer que tiene mucha cultura, mucha historia una gastronomía exquisita la verdad es que eso me hace muy feliz y creo que ellos se sienten orgullosos de de poder promover su cultura y su país a través de lo que ellos hacen, entonces la verdad es que me llena de orgullo ver como Chan está siendo invitado a este tipo de eventos en donde puede Dar su opinión Donde puede expresarse Donde puede, eh, como él dice Influenciar de buena manera a las personas Y que se den cuenta de que la cultura coreana Es más que K-pop O más que, no sé Los estereotipos que tenemos Sobre la cultura asiática en general Entonces un aplauso a Chanyeol Porque Me llena de orgullos Me llena de orgullos, como no? Oigan, vi que hay más personas por aquí. Anda por aquí. este A ver, ¿qué andan? Ay, ya hay más personas. Anda por aquí. Nyx, muchísimas gracias. Leche de fresas. Ay, oh, mi leche de fresas anda aquí, muchacha. Hace mucho que no estaba platicando el chisme contigo. Muchas gracias por acompañarme. Anda por aquí, mi queridísima DJ X. Preciosa, muchísimas gracias por acompañarme. Entrenle a Chisme. Ustedes ya saben que aquí... Todos, todos, todos estamos invitados al chisme Ya me están haciendo más pedidos Así que en un ratito se los voy a ir poniendo Los voy a consentir mucho Y continuando con las noticias Oigan, hoy Chen estuvo en Vlive Muchachos, la verdad es que yo me levanto muy tarde últimamente Y cuando desperté tenía la notificación Y pensé que ya se había terminado el Vlive Alcancé a verlo Fue a las 10 de la mañana Lo cual se me hizo muy raro Pero era como de madrugada en Taipei Así que no sé qué hora era en Taipei Pero pues El muchacho estaba despierto haciendo B-Live y la verdad es que fue muy bonito, fue un B-Live muy muy tierno. Eh, estuvo platicando un bastante rato con las fans y les voy a decir más o menos alguna de las cosas que dijo nuestro bebé John Day en el B-Live de hoy. Dijo que él ya había cenado, que él y los otros miembros ordenaron servicio a sus habitaciones y cenaron durante, más bien du después del concierto... También le comentaron que pues extraña a Min muchísimo y que lo vio, lo vio brevemente durante Chuseok. Como ya saben, hace creo que dos semanas fue Chuseok, que es una celebración coreana. Es como una acción de gracias, pero pues coreano, ¿no? Entonces se vieron brevemente y la verdad es que estoy muy feliz de que hayan podido ver a nuestro bebé. Eh, después dijo, al principio no me gustaba beber café porque es muy amargo. Pero después de conocer a Min Seokhyun y de ir a menudo a los cafés con él, comencé a amar y a beber café americano. Eh, también en los comentarios eh, le estaban diciendo que se hiciera una cuenta de Instagram a lo que él respondió que él realmente no se adapta a Instagram lo cual me pone triste muchachos yo de verdad de verdad quiero que John D. se haga un Instagram pero pues él dice que no más no, que no le gusta, que no se adapta que se preocupa porque puede ser una carga en el futuro y que no quiere realmente abrir una cuenta por eso se va a centrar más en su cuenta de YouTube También una fan le pidió que colaborara con Baikyun en su cuenta de YouTube. Ya saben que los dos andan de influencers, youtubers y lo que sea. Y él dijo que sí quería hacerlo, pero que Baikyun anda muy ocupado últimamente. Entonces, pues ya saben que el muchacho... Pues Yondae también anda ocupado. O sea, no diga que Baikyun es el único ocupado, porque pues Yondae con su comeback también ha de andar ocupado. Como que a las prisas todo el tiempo También le preguntaron si Yunnan Era su bias en EXO Y Yongde dijo que sí wow Yo no sabía que los miembros de EXO Tenían bias de EXO Lo cual que Yongde yo no lo culpo Todos somos su hobby ¿Sí no muchachos? El hijo es cierto, él está en la habitación de al lado Después de esta pregunta, una ex le pidió que cantara una canción del Rey León Y lo hizo, pero con una voz suave, ya que no quería molestar a los demás Durante el B-Live, cantó extractos de las canciones de su próximo mini álbum Titulado Dear My Dear Y al final cantó Good Night para que las fans se fueran a dormir ¡Ahhh! Quiero muchísimo a Young Day. De verdad en la mañana estaba muy feliz de verlo eh, es, un, es un niño precioso La verdad es que me sorprendió Porque hace mucho que Exo no utiliza Más bien, como que ellos casi no usan el B-Live Entonces sí se me hizo como raro ver una notificación de ellos Pero la verdad fue muy bonito ver a Chen Eh, tranquilo que estaba que a pesar de que tiene una agenda bastante apretada de que siempre están entre conciertos, combacts y presentaciones y demás, siempre se toman la molestia y se toman el tiempo de platicar con los fans, eso es algo que para mí no tiene precio y es algo que admiro muchísimo de no solo de Chen, sino de todos los integrantes de EXO. Entonces, ay, muchachos, ando ando llorando, ando llorando. A ver, dice aquí Mi marido siendo el mejor siempre. ¿Hon tan ahorita? ¿Te refieres a Chang'eol? Ahorita están en Taipei. Lo, todos los integrantes de EXO están en Taipei. Porque presentaron el día de hoy el exoplanet 5 en esa ciudad. Hoy fue el día 1 y mañana es el día 2. Entonces pues pues andamos en esas también oigan el concierto de hoy estuvo súper chistoso yo no sé qué aguante de sujo de, de soportar a toda esa bola de babo porque de verdad no sé si vieron el video, creo que el más viral de hoy fue el de sujo donde le estaban eh, arrancando la playera oigan no de verdad esos niños no tienen ningún respeto con Exo, de verdad no tienen ningún respeto con su líder le quitaron la playera o sea, se la rompieron y si sí, lo que quisieron con el pobre sujo y la verdad es que se los agradezco mi pupila se los agradece como no, pero pues no sean así muchachos no sean así dice cari Ruth cari Ruth, bienvenida, nunca te había visto por aquí, espero que te guste el programa dice, me pueden poner my turn to cry, como no muchacha ahorita te la pongo, puedes pedirme las canciones que quieras, tú pide, pide, pide dice aquí Shadani Sí, Chan Yol, ah sí, ya, ya sabía que era tu esposo, ya sabía, ya sabía. Entonces, vámonos a un bloque musical, recuerden que pueden pedirme todas las canciones que quieran, échenme chisme muchachos, me, me siento feliz que hoy andan de chismosas conmigo, eso, eso me reconforta el corazón. Así que vámonos a un bloque musical y regresamos con más, estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. baby i'm pretty young and why and so fine can i ya hanan and i can now wanna catch catch 기가 아스카니 거기까 덤덤 터져스 위스카 you want all of that i am but you get a ngga and we we you to she 전에 집에 가라 해 엄마 빠요 간는데 지금 나 배고파 밥 치킨 먹고 갈래 ja, 잠깐만 나 너무 자꾸 읽을 거야 너 생각 난엔 잠들기 전까지 오빠 생각 할까 배고플 때마다 너 생각 우리 오빠 노래 큐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 where to go to go can dive and no who's 반짝 반짝 here 빠쳐 to go 죽었다 win 결국엔 제자리 또기를 이가 나잖아 그렇게 넣는 더 오픈 어느새 나는 눈이 멀어봐. 내 차고 있지 않아 dangerous dangerous she's it's my god and back where to go the mama don't know say do you got and then go get back got back hey don't know 몰라도 들을 수 없어 go keep on in 한숨에 나니 미빠 줘까 chorus none shot 어디를 갔던 네가 돌아와 honestly 난 괜히도 몰라 nova keren tilichi na two mo shi sarojap imodun geon geon na queen geu areum naun ge cash cam dangerous dangerous She's so dangerous gnr score kindness of king you better home go go star lady my exor Boesoktelom bintna da Nei ane nare Noege mi chien Nane ilo da mi chio Pihajimotan Pjongi gollio The situation 당황 av Noi shesu nobokken 무너지는 song girl 차츰 밝아오는 새벽 yeah. uh. 끝없이 이어지고 있어 모든 color 끝에 잘라내지 못해 계속 반복되는 문제 yeah. 미처 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 세 Oh, yeah. Empezamos, escuchamos Care You By de Jimin con Xiumin, también escuchamos Exodus y la canción de Yves. Oigan, eh, estaba viendo que no sabían cómo poner hacer que el radio sonara mientras tenían abierto el chat. Eh, yo sé que la mayoría me escucha desde su celular, así que les recomiendo este que siempre activen el modo escritorio en el navegador de su teléfono esto es para que les salga el chat o sea para que le salga la página completa y le salga tanto el chat del chisme como el chat de pedidos entonces ustedes pueden hacerme las peticiones de las canciones que ustedes quieran y así ya con este eh, con esta opción ya no pueden ya pueden escuchar la radio sin ningún problema y pueden estar en Pues platicando conmigo y echando el chisme aquí Oigan, andando leyendo sus comentarios Dice Shadani sujo también es mi bebé mmm, No te conocí ese vayas, ¿eh? no te lo conocía Dice por aquí Mi inicio en Facebook estaba repleto de ese video La verdad es mío también y lo agradezco bastante Pero sí dije No puede ser la paciencia que tiene sujo con esos niños De verdad yo les hubiera soltado un fregadazo no sé yo de verdad si sí les andaba soltando mi chancla porque oigan o sea es que siempre le hacen lo mismo o sea siempre lo están molestando o le quitan la playera o lo mojan o sea hasta por por, por sujo tuvieron que reducir las botellas de agua a tamaño super mini porque siempre lo están molestando y pues, pues no dice violet es como muy inocente Yo siento que es más paciente que inocente, o sea, siento que como que le da pena, pero como que le da pena al principio, pero después ahí anda presumiendo ese maravilloso cuerpo tor torneado que tiene, dice sujo dejándose hacer de todo porque son sus hijos, es bien dejado, la verdad sí es bien dejado ese niño. Este, pero bueno Bueno, un buen taco de ojo esta mañana La verdad, se le agradece a Chan Yol Se le agradece a todos los integrantes Que hicieron posible eso el día de hoy Pero pues, más respeto muchachos Más respeto Oigan, les estaba platicando hace ratito Sobre SuperM eh, Tenemos algunas noticias sobre ellos Uno de ellos es Que tendrán una colaboración Con Marvel Muchachos, se nos viene una colaboración de SuperM con Marvel eh, Junto con las historias de los miembros También podrían haber canciones relacionadas con las historias de Marvel Lizzo Mann dijo Quiero ver y confirmar cómo la tecnología cultural Que SM Entertainment y yo hemos creado Funcionará en Estados Unidos Empezando con superem vamos a colaborar Marvel, no estoy seguro de cómo funcionará esta colaboración pero trabajaremos en crear una historia con SuperM y junto con la historia de Marvel crearemos una canción que todo el mundo pueda cantar, oigan la verdad es que se tomaron muy en serio esto de los Avengers del K-Pop, eh, está súper bien, la verdad es que me estoy sintiendo feliz de que le estén dando la promoción de vida a este grupo, creo que ese es una de de los miedos que teníamos, sabemos que ese no tiene una buena gestión en cuanto a la promoción de sus artistas, entonces pues todo este manejo que les están dando es realmente bueno y es gracias a que están bajo Capitol Records también, entonces no todo es gracias a SM, Capitol Records ha eh, pues influido mucho en toda esta promoción, se está haciendo, La verdad se están volando la barda con todo eh, la promoción que le están haciendo. El showcase ya está agotado y fue completamente gratuito. El showcase se va a llevar a cabo el día 5 de octubre en me parece que no sé si en Nueva York o en Hollywood y pues ya está agotado, muchachos, está agotado. La verdad es que siento que Supreme le va a ir súper súper bien. Estoy muy feliz con todo esto que les está pasando y muchachos, es que yo no puedo con todo el orgullo que siento. Con... De verdad, yo no puedo, yo no puedo. Oigan, y hablando de SuperM, pues estábamos platicando hace ratito sobre eh, sobre las teorías. Alguien me preguntó, me parece que fue Violet, me preguntó sobre eh, si ya había teorías respecto a los teasers. Y sí, ya hay hay una, ahorita se los voy a leer, si quieren que se las lea. Eh, ahorita lo voy a hacerlo, mientras les voy a leer también una, un mensaje que dio Baekhyun respecto a SuperM, entonces les voy a leer lo que dijo, dijo, aunque este es un nuevo grupo, todos nos hemos visto desde que éramos jóvenes, hemos sido amigos, estoy emocionado de presentar esta oportunidad a la fan base global, y realmente respeto nuestro productor por poner a este grupo junto, es definitivamente una gran alegría para mí, ahora formar parte de esto. Para nosotros ahora es importante trabajar incluso más duro porque hay estas expectativas sobre el grupo. Tenemos que ver cómo cada una de nuestras fortalezas individuales rebotan cada una y cómo estas resaltarán en el grupo. Para traer todos juntos y ayudarnos a realizar diferentes tipos de potenciales que no hayan sido vistas anteriormente en nuestros respectivos grupos, Pienso en algo como un gran reto, hay una leve presión pero no de ese tipo de presión mala sino una presión buena que podemos usar como motivación para nosotros mismos. La verdad es que eh, Beckham ha sido creo que el único integrante de SuperM que ha expresado cómo se siente respecto a los fans. Eh, ...ya hemos visto que han habido muchísimos malos comentarios... ...sobre todo de parte de Exoel y algunos de N-Citizen... ...pero eh, creo que él se centra siempre en las personas que los apoyan... ...y no en las personas que no los apoyan... ...entonces realmente estoy muy feliz de que él se dé cuenta... ...de que no a todos los tiene contentos... ...y siempre él trata de mantenerlos contentos... ...o de que todos estén a gusto con todos los trabajos que ellos hacen... ...entonces creo que siempre es importante... Eh, apoyar a EXO no solamente cuando está como grupo sino en todos sus proyectos individuales y sé que SUPREM no es un proyecto individual pero no es como que a ellos los hayan obligado para estar en ese grupo eh, Glissoman decidió que ellos que tanto KAI como Baekhyun eran buenos para ese grupo que se adaptaban al perfil y creo que ellos decidieron formar parte de esto con una decisión propia entonces la verdad estoy muy feliz como él dijo hay mucha presión hay mucha expectativa respecto a este grupo y en parte es por toda esta promoción que se les está dando que se les está haciendo todo va muy bien hasta ahorita la verdad es que no me han decepcionado ni con los teasers ni con las promociones ni con absolutamente nada de hecho tuvieron una especie de entrevista en billboard que subieron apenas ayer o anterior no recuerdo si ustedes van al canal de youtube de billboard pueden encontrar una como entrevista de super M, en donde los ponen a jugar Y la verdad es que su unión se ve un poquito más cercana ahora. La verdad estoy muy feliz y creo que todos vamos a quedar muy felices con todo este grupo. Entonces pues no nos queda nada más que esperar. Ya estamos a una semana de ese debut. Espero que aquí podamos eh, venir a desahogarnos, a fangirlear, a que me den sus opiniones. Si les gusta, si no les gusta también es válido. Pero que todo sea con respecto Entonces, ay muchachos Estoy súper, súper feliz Dice que eso sí me interesa Lo de Marvel, la verdad es que uno Como fan de Marvel, pues sí Sí, sí me interesa, sí me interesa La verdad es que eh, es algo que me, me dio mucha risa, pero a la vez Me emocionó, esta colaboración Con Marvel se ve que va a estar Muy padre, entonces Pues solamente nos queda esperar muchachos Nos queda esperar y la verdad es que yo siento Que no nos van a decepcionar jamás, entonces eh, les estaba diciendo que había encontrado un hilo en Twitter respecto a las teorías con los teasers de SuperM es una teoría que me pareció bastante buena eh, está un poco larga así que se las voy a leer y se las voy a leer por partes porque pues está en inglés y mi cerebro no traduce tan rápido pero voy a hacer todo lo posible ok, entonces comenzaré el tema primero Comenzaré diciendo que el tema general de estas series es la dualidad y la realidad de ser un idol. Cada teaser muestra un aspecto diferente de ser un idol. Vida de fandom, proyecciones del fandom, luchas de la compañía y luchas públicas en general. Entonces, con este contexto vamos a comenzar. El primer teaser es el de Baekhyun. Lo podemos apreciar en una habitación rodeada de tecnología. Como eh, cosas de filmación, grabación, monitoreo y todo ese tipo de cosas Hay cables por todas partes y partes de cámaras Con esto podemos deducir que puede ser una máquina o incluso un robot Pero esto se explicará más detalladamente Dice después Las luces se encienden indicando a Beckian, el robot, que es hora de levantarse Que es hora de actuar Con esto el centro de atención está sobre él y debe subir al escenario. Esto puede aludir a los idols que se presentan constantemente en el escenario con poco o ningún tipo de descanso. En esta en este tweet se pone la escena donde donde está Bycune en su teaser sentado como en una silla y está como dormido. Entonces es como como una especie de ejemplo para que puedan entender un poquito más. Él se despierta y luego es seguido por una pequeña cámara en movimiento. Coexisten con Baekhyun siguiendo a la cámara y la cámara enfocando a Baekhyun. También es la vida de los idols. La cámara siempre está encendida sin importar a dónde vaya. Entonces hay una máquina más grande que brilla una luz únicamente en su rostro. Durante la escena puedes ver luces intermitentes que se parecen a los flashes de la cámara. Esto lo tomé de dos maneras. La primera es que la máquina más grande es SM mientras lo monitorean. Y la segunda es que escanean a Baikyune con el HASS. No sé qué sea HASS, pero pues, no sé, ahorita lo busco, ahorita lo busco. Entonces... Esperen, esperen, estoy traduciendo. Baikyung como robot debe mantenerse y por lo tanto debe estar funcionando. La segunda es que las luces intermitentes pueden ser el flash de la cámara. Y que una vez más el foco está en él. La luz casi lo ciega y, puedes, y se puede ver la incomodidad en su rostro. Su teaser luego termina con él dentro de lo que parece ser una caja. Ahora con agujeros en el fondo o... Junto con la idea de que Beckian está en una caja me recuerda a tener mascotas, cuando éramos más jóvenes los animales domésticos generalmente se mantenían en una caja y se perforaban los agujeros para para permitirles respirar. Del mismo modo, Baikyung se mantiene en una caja con exceso de trabajo y atrapado. La única fuente de luz son las cámaras intermitentes y los focos en el escenario. Esa es la vida de un idol. La verdad es que esta teoría me gustó bastante. Es como un poco acertada o más bien muy acertada. Analiza de manera muy detallada los teasers este fue el teaser de Bekyon ahorita vamos a analizar el de Taeyong y ustedes díganme que les está pareciendo, si, si creen que va por ahí la cosa o no entonces vámonos a un bloque musical recuerden, recuerden que pueden pedirme todas las rolas que quieran, oigan hoy no usado mi chancla pero si sí la <ríe> necesito si sí sí necesito mi chancla entonces vámonos a un bloque musical y regresamos a Station k un viaje auditivo por Asia i got to know some Yeah. I got the money. You see the money? Come and get it now. Suka in no subete kono tane ni tte come hoshi imono wa zenbu. I have any a tte no face de pay mono What can Odde med det tilstyr om Soya Da nød tonen showya Showya Baby baby baby baby showya showya showya showya 그런 표정으로 웃지마 늘 보면 나의 머릿속을 잃힌 뒤 it's going my little note in the middle the middle you can i guess no one anymore me hey im shining duk de shi كيف كذا طاقو جودا match me로 카드 아무도가 없지 혹시 더 반대로 달리려 해도 결국 너에게로 a like so 네 i 그래서 er så mye? Hva er så mye? Hva er så mye? Hva er så mye? Hva er så Hey there, don't move Når du har jeg hatt deg Jeg har ikke enighet 내 체체나로 예그테 도만포고 셰븐이가 생각이 메롱트다 작은 감정으로 도다나 어느새 내 몸속 깊숙히는 차라나 봐 바라보기에는 모자라 아소니타 아버린게스는다 내 마음속에 피어나 소 베이비 can't be your boyfriend can't Nika alzimotan sæsang Hallja jugo shippo So baby, can I be a boyfriend? Can I? Nika wantan damen Que nal jambu jugo got to moon ne 하루를 바꾸지 내 생각에 멈추다 어떤 감정으로 떠나나 하나 센내 몸도 계속 깨나 차가운 밤 너의 색에 나도 물들더라 손 잃다 아버린 웃음가 네가 내 하루에 비겼나 so baby can i be a boyfriend can i 네가 알지 못할 실수야 이어지고 싶어 so baby can i be a boyfriend can i 내가 혼란감에 길을 전부 추고 Chicos, ya estamos de regreso. Escuchamos a CBX con la canción Blooming Days y también con Catching. Y también escuchamos a EXO con la canción Chill. Oigan, eh, pues vamos a regresar con la teoría o más bien la teoría de SuperM. Y vamos a empezar ahora con el teaser de nuestro queridísimo Taehyung. Eh, empezamos. Continuando con el siguiente, es Taehyung. Todo este teaser lo vi como una lucha entre Taehyung y Kynets. Eh, Kynets es una abreviación para los coreanos. Eh, si tú no sabes qué es un netizen, eh, tienen un término bastante raro que es como para los usuarios de la red o los usuarios del internet. Normalmente son de esas personas que son como haters, por así decirlo que siempre están como opinando en redes sociales o en internet sobre lo que hacen los idols. Esos son los netizens, ¿ok? Entonces, el teaser es como una especie de lucha entre Taehyung y ellos. Para empezar, se le ve en una sala de cine mirándose a sí mismo. En la película, o más bien en el teaser, hay un santuario con luces en un círculo que se asemeja a un sol. Esto es similar a cómo los tíceres. NITICENS coreanos vean, Ven a Taeyong como el que SM empuja constantemente eh, Recordemos que La SM siempre o las agencias Siempre nos ponen a los idols Como personas Perfectas casi casi que no tienen errores Entonces que él es El as y figurativamente El centro ya que el sol es el centro Del sistema solar Ahora tengan en cuenta que Taeyong Que este no es el Taeyong En el piso Eh, la escena continúa con el centro con Taeyong en el centro retratado como frío y estoico, mientras que el Taeyong en el suelo es más suave y tímido. Hay una escena del teaser de Taeyong en donde está como él parado apuntándose hacia él mismo, pero está como acostado en el suelo, algo así. Entonces, eso lo veo como las dos personalidades de Taehyung. Como la imagen de Taehyung como un ídolo en el escenario. Y el Taehyung de su vida real. O sea, el Taehyung común y corriente. La persona, pues, por así decirlo. El centro de Taehyung es como el público. Se ve a Taehyung cruel, frío, despiadado. Básicamente está demonizado. Y el arma solo empuja más a esa narrativa. Taehyung en el centro... Luego acorrala a el Taeyong tímido, más bien, son como tres, Taeyong central, el Taeyong idol y el Taeyong tímido, que es el que está en el suelo, perdón, lo que significa que la vista del público sobre Taeyong eclipsa su verdadero yo, es lo que les yo les decía, o sea, él es una persona normal, corriente, común, pero pues siempre nos hacen ver a los idols como si fueran la octava maravilla del mundo. Y volviendo al principio, Taehyung solo puede observarse a sí mismo. No tiene nada que decir sobre lo que piensa el público. Así que simplemente está mirando. Entonces el teaser termina con Taehyung aplaudiendo. Ahora, es ahora esto no es Taehyung sino los Coreans ni Thyssen. Que es lo que les estaba diciendo hace ratito. O sea, está muy extraño esto, todo esto. Aplauden porque ellos están de acuerdo, que su opinión sobre Taehyung es correcta y que el Taehyung del centro es el verdadero. Este avance en general, este teaser se, ave, se aplica a cualquier idol con escándalos y rumores que las opiniones de los eh, Nitizen anulan las propias. Esto se ve reflejado bastante bien, eh, últimamente Taehyung había tenido bastantes rumores malos que estaban, eran rumores sobre su pasado cuando él era trainee y él incluso se disculpó incluso aunque los rumores eran falsos, entonces normalmente la gente siempre tenemos esa percepción de que las personas hablan incluso sin conocer y eclipsan los, esos malos comentarios eclipsan la verdadera opinión de que el idol tenga, entonces siempre se dejan llevar más por las opiniones que dicen las personas que por lo que diga el idol y eso es algo que a mí me molesta bastante dice ahora vamos a continuar con el teaser de Ten en su teaser se le descubre con una cortina y se enfrenta a un marco en blanco hay flores esparcidas por todas partes y la mayoría están marchitas como si hubieran sido destruidas o envejecidas, aunque se puede ver que en algunas tienen su color, no están en el marco. Ten se acerca al marco y luego se empuja dentro de él, esto lo tomé como Ten siendo atraído a la industria del entretenimiento como todos los idols y puedes verlo bailando en una caja atrapado una vez más por los atractivos de la industria de del entretenimiento aquí y allá. Esto es como que tense aten le atrajo la industria del entretenimiento. Y la caja sería como la representación de la SM. Y todo ese tipo de cosas. Entonces. Ten luego se convierte en el arte que está atrapado dentro del marco. Como lo han estado todos los idols anteriores. Las flores, marchitas o arrojadas son los idols que han perdido su brillo o su popularidad la SM sabe lo popular que estén y lo convirtió en su chico, en su nueva obra maestra el teaser luego termina con él mirando hacia la pintura, mirándose a él mismo el arte que ofrece es el arte de su danza y él es otra pieza más en la galería de artistas de la SM oigan la verdad es que no lo había terminado de leer Eh, lo leí hace ratito que lo encontré y la verdad es que me estaba pareciendo bastante bastante eh, acertado este esta teoría. Y creo que más, no sé, es que este tipo de cosas a mí me, me ponen como súper, no sé, me, me hacen pensar muchísimo. Aquí estaba leyendo sus comentarios y alguien me decía que es muy profundo y te quedas reflexionando y la verdad es que sí. Te quedas pensando y analizando en cómo a través de sus propios videos, a través de su propia música, ellos tratan de expresar lo que realmente son y no lo que los pintan ser. Entonces, ay, pues está, está está fuerte esto. Entonces, voy a, con voy a continuar, muchachos. Esto me ha costado un poco. Vamos a continuar ya con el teaser de Lucas. Pero Lucas es el siguiente. Él lleva un traje y se le ve en un elevador con botones presionados. Los idols... Tienen trabajo interminable y deben experimentar. Este avance es particularmente para Lucas en el lugar de la industria general. Recordemos que Lucas debutó apenas en el, el año pasado en el U y en NCT 2018. Y después lo mandaron para YB y ahora ya está como parte de SuperM. Entonces, él entra en una habitación llena de espejos y su imagen sigue y sigue y sigue. O sea, como que se refleja él muchas veces. Tiene un papel o simplemente está atrapado en un lugar. No puede hacer nada. Luego la escena cambia con láseres rojos penetrando en la habitación y a él mismo. Lo han visto con una muda de ropa más elegante de clase alta con estampado de leopardo. Todo lo que puedo pensar con esto es su reciente participación con las marcas de moda y espectáculos. SM le consigue todas esas ofertas y ya no se le ve en un traje de negocios. Entonces podemos ver a Temin manipulando una máquina. Y no estoy seguro de lo que hace para ser, para ser honestos. Pero todo lo que puedo pensar es en cambiar a Lucas y darle un nuevo rol. La verdad es que Temin es... Una pieza fundamental en los teasers, él aparece eh, creo que en todos y pues no sé si esta teoría tenga algo que ver con eso, pero ahorita vamos a descubrirlo más adelante. Dice, vamos a continuar con el teaser de Mark, después vemos a Mark, ahora por favor tengan paciencia conmigo porque esto puede parecer un poco extraño. Mark entra en una habitación completamente blanca con un ajuste completamente blanco. Y es una idea común que el blanco se relaciona lo, con lo bueno y que el negro se relaciona con las cosas malas. Veo esto como Mark antes de entrar en la industria del entretenimiento. Él lleva, lleva una caja con él y la deja en el suelo. Luego se hace a un lado y se sienta. Él mira la caja y reflexiona. ¿Debería ver lo que hay en la caja? Entonces él lo hace. Mar ingresa a la industria del entretenimiento y se para en un escenario. La escena lo cambia una taza gira y muestra un espejo roto. Su lado de idol sobrepasa y su vida está completamente dedicada a ser un idol. Antes de que el ajuste de que se ajuste el negro más, es que no sé cómo cómo traducir esto. Antes de que se expanda como lo negro por así decirlo ambos Mark miran sus reflejos y se trata de reflexiones de dos lados luego una vez más Mark está atrapado en la industria de los idols actuando en un escenario una vez más después dice una cosa más sobre la que me gustaría comentar es la escena en la que corre eh, escaleras arriba esto solo me hace pensar en el esfuerzo y la palabra dura eh necesario para tener éxito como idol. Las escaleras son interminables y el trabajo es interminable también. Finalmente tenemos pasamos a Kai. Él está bailando en un estacionamiento sin camisa. Ahora bien, él es así como así es como se exagera a Kai por su baile sexy y como realmente se avergüenza por eso, pero él sigue bailando sigue complaciendo a sus fanáticos cuando termina el baile él se acuesta en el piso la escena cambia brevemente del al día luego volvió a la noche eso me hace pensar en cómo es toda todo esto es una ilusión esta escena es lo que Kai cree que está bailando brillante soleado tranquilo y sereno pero no podía ver eso también bailaba entre la niebla Luego de esto, luego después de la falla Kai se despierta y vestido en medio de un desastre, esto me gustaría tenerlo eh, de vuelta a los Kai Mitizens que les había comentado en el teaser de Taehyung. La mayoría de los idols siguen actuando inocentemente y apasionadamente sin darse cuenta de la situación en la que se encuentran. Luego un auto cae sobre Kai Haciéndolo desaparecer por completo Este es el poder que tienen los K-Nitizen Ellos pueden soportar el gran peso De estar en la industria del entretenimiento Pero el hecho de que todo pueda salir mal en un instante Puede hacerlos desaparecer El auto es como una representación De todos esos malos comentarios De los que les hablaba hace un ratito Y la verdad es que ellos tienen la última palabra por así decirlo y si ellos dicen o si ellos le dan la espalda a un idol pues esa persona ese idol ya no puede hacer nada entonces eh, también retrata que no le importa que no importa lo, lo apasionado o talentoso lo talentoso que pueda ser él o que pueda ser el idol si no puede superar a los que ni Thyssen entonces estás superando terminado Con esto termino eh, la teoría que había en Twitter respecto a SuperM y a los teasers de cada integrante. Solamente llega hasta acá y no habla de te de Temin, pero eh, si ustedes quieren ver este hilo y analizarlo un poquito más, se encuentra en Twitter. Y está en el user de Haechan Int. Así lo pueden encontrar. La verdad es que está bastante bien explicado. Es una teoría que a mí me gustó bastante. Obviamente no es la única y deben de haber por ahí más. Pero si tú tienes alguna teoría sobre SuperM y sobre sus teasers. Por favor, házmela saber también. Por aquí dice... Me hizo pensar en Chris, Tao y Luhan. o oh, cielos, lo de Kai ya me llegó al corazón. La verdad es que sí te llega y sí te hace sentir como de alguna manera impotente porque pues realmente ellos solamente están haciendo un trabajo y es un trabajo que les gusta y es un trabajo que ellos soñaron pero creo que uno no alcanza a medir las consecuencias que puede traer eh, ser un idol realmente es mucha la presión, es mucho el trabajo, es mucho, mucho peso sobre los hombros de una sola persona Eh, y como ya les dijo, como se dijo en el tweet y como yo se los dije hace un ratito aunque tú seas muy talentoso, aunque tú seas eh, muy apasionado aunque de verdad trates con todo tu ser de sacar tu trabajo adelante si tú no puedes contra los gay ni thyssen que realmente a veces odian a una persona o a un idol sin que hayan hecho nada, sin que hayan cometido algún error. Y eso se ha visto claramente muchísimas veces. Como por ejemplo hay una idol que se llama Gohara, Go algo así. La verdad es que no recuerdo bien su nombre. Eh, y ella, a ella incluso la orillaron a cometer un intento de suicidio hace unos meses. Y a pesar de eso siguieron insultándola, siguieron eh, mandándole mensajes de odio sin que ella realmente hubiera hecho algo malo eh, y vemos la situación por ejemplo el año pasado con Hyuna y, y Dawn que también solamente por hacer pública su relación les llovieron miles de comentarios malos, lo sacaron de su empresa, entonces realmente eh, creo que esta teoría que trae SuperM es bastante obvia, es bastante clara y creo que nos hace reflexionar un poquito acerca de cómo es la situación que viven los idols día con día y que realmente aunque ellos quieran poder cambiarla pues realmente no pueden. Entonces, ay, muchachos, me hizo pensar, me hizo pensar, me hizo analizar esto y ya me puse triste, ya me puse triste. Pero bueno, vámonos a un bloquecito de música más. Recuerden que están escuchando Exo Time solo a través de Station Kpop, un viaje auditivo por ahí. <música> 아주 비참해 꿈에서 깨어 퍼쳐 싸고픈 마음 같은 날 여러 비참한 물들이 눈물로 피어 도 잠이 오지 않는 I get jokes that can make you now I can no look at mama kill why niggas sweet to wing wink the city jingle bells over the christmas my side no day presento chicou te otdida chicou to wing wink the city jingle bells over Så tro ya regresé después de esta pausa ustedes, perdónenme, perdónenme. Ya sé, ya siempre ando con mis fallas técnicas, perdónenme. Pero bueno, la verdad es que era una pausa para para que no nos pasaran los tristes porque vi que todos se pusieron sas con la teoría de Super superhem. La verdad es que si sí, está algo fuerte está está tristona, la verdad sí. Estaba leyendo aquí sus comentarios, dice Nix que si sí era Gohara de la que yo estaba hablando y si sí, Si es ella, eh, no me acuerdo, la verdad es que no no soy fan de esa chica ni de qué grupo era. Pero la verdad es que me dolió mucho ver como a pesar de que ella se intentó suicidar, los fans o más bien los citizens no paraban de hacerle comentarios de odio y solo la odiaban por ser bonita. O sea, no, no entiendo eso, pero bueno. Aquí decía Kari Roth, a lo mejor Soh se fue al servicio militar por tanta presión que sentía y lo expresó en That's Okay. Es una teoría muy buena, la verdad es que That's Okay es una canción muy muy bonita y creo que es, Kyungso es uno de los idols que siempre hace, no lo que quiere, pero sí lo que es mejor para él y de verdad estoy muy feliz que él se haya ido al servicio que no esté sometida tanto a presión o que la presión que él haya elegido ahorita al estar en el servicio y estar en el área de cocina pues es algo que él disfrute que él quiera, que Alf que finalmente es un, una especie de descanso para él después de tantos años estar bajo los reflectores y bajo las cámaras. Entonces, la verdad es que no dudo que se haya ido por eso. Dice Shadeni, me puse bien sad con la teoría, quiero ir a protegerlos a todos. Solo queda apoyar a los bebés y entenderlos con sus proyectos y nunca dejar de amarlos y de apoyarlos. La verdad es que sí, o sea, creo que... Como fans que somos, como exoeros que decimos ser, siempre tenemos que estar apoyando y no solo en sus proyectos como grupos sino como solistas y como en todo lo que ellos hacen eh, que finalmente son, son para el bien de su carrera y para el bien de ellos, ellos se sienten felices y cómodos con lo que estén haciendo y siempre debemos respetar. Y si, aunque no nos guste, pues si no nos gusta solo tenemos que mantener la distancia Pero nunca, nunca insultar a los chicos Entonces, eh, me pidieron más cancioncitas, ahorita se las voy a poner Oigan, y como recomendación semanal esta semana eh, No traigo película, traigo una serie que realmente me gusta a mí muchísimo Y esto es porque va a estrenarse ya la segunda temporada de Boss Death Muchachos estamos a nada, estamos a un mes de que se estrene la segunda temporada de Busted, es una serie de Netflix en la que Seum participó el año pasado y la verdad es que es una serie bastante bastante buena, ahorita les voy a platicar un poquito acerca de eso, ya saben que yo cada sábado les recomiendo una película en la que algún integrante o ex integrante de EXO haya participado y Quiero que ustedes me den sus opiniones acerca de las películas que hemos platicado aquí. La verdad es que mi favorita hasta la fecha ha sido So I'm Married with an Antifan y las anteriormente habíamos hablado sobre una que acaba de estrenar Luján que se llama Shanghai Fortress que creo que ha sido una de mis favoritas también hasta la fecha es una película increíblemente bonita eh, no se centra en ninguna historia romántica aunque te la quieren vender de esa forma eh, si sí influye un poquito pero creo que se centra más en la película que es como de acción, tiene unos efectos especiales increíble es una de mis películas favoritas hasta la fecha también, eh, ¿qué otra hemos hablado aquí? hemos hablado de la de Swinkins de Kyungso que es buenísima también, si tú quieres aprender un poquito acerca de la historia de la guerra de Corea, creo que Swinkins eh, no te va a ayudar mucho, pero sí te pone en un contexto más o menos sobre lo que se vivió en la guerra de Corea y es una película muy divertida a pesar de la temática que manejan eh, tiene unos actores increíbles además de Kyunso, la historia está súper bien hecha, realmente creo que eh, Kyunso como actor es algo que debemos disfrutar muchísimo, eh, él disfruta mucho actuando y creo que uno verlo, hacerlo, hacer eso no sé, te, te transporta a un mundo bastante, bastante bonito, entonces ustedes platíquenme cuál han sido las películas favoritas de las que hemos hablado aquí, si no las han visto, con cuál se quedaron con ganas de ver, si algún tienen dudas sobre dónde pueden ver las películas, pueden preguntarme ahorita y yo con gusto les digo dónde pueden verlas subtituladas al español y con links que realmente sirvan para que puedan verlas con confianza, dice aquí estaban platicando que Dice, Ko arte me reconforta el corazón. Cuando me case voy a poder todas las canciones de Chen una y otra vez. La verdad es que yo tengo el sueño de que algún día Chen va a cantar every time en mi boda. La verdad muchachos. Es que esa rola me hace me hace querer enamorarme. <risa> Dice, aunque me va a hacer llorar más de lo que estaré llorando por la felicidad. Súper buena esa. Yo quiero mis zapatos de tal aunque me rompieron el el corazón ah de tap ¡Ah! <risas> mis zapatos de tap aunque me rompieron el corazón eh, hablas de swing kids, swing kids es buenísima de verdad, si te rompe el corazón machín, te rompe el corazón machín, pero la verdad es que es una película que vale muchísimo muchísimo la pena, de verdad está muy muy recomendada swing kids, además eh, creo que No sé, la historia es súper graciosa, de verdad es muy muy buena. No sé, mí, creo que Swinkies han sido de mis favoritas. Entonces, eh, les voy a platicar un poquito acerca de Busted. Ya la segunda temporada se va a estrenar el 8 de noviembre, así que por favor estén súper pendientes. Ya saben que es una serie de Netflix y si no han visto la primera temporada yo les voy a platicar de lo que trata Busted. Son siete detectives que reúnen eh, como pistas para resolver un misterio que se titula Proyecto D. Los nuevos misterios, o sea, cada capítulo se tiene que resolver como un misterio. Y en ese misterio encuentran pistas para llegar como a un objetivo y a una respuesta eh, del Proyecto D. Eh, esta temporada la verdad está muy buena. La, está... De cierta forma no es como una serie, es más como un programa de variedades mezclado con una serie, porque pues la historia sí es, las, o sea, la parte de serie pues es una historia, son siete detectives que tienen que buscar como eh, encontrar los diferentes casos, resolverlos, encontrar las pistas y ya la o sea, sí tiene una secuencia y sí tiene una historia. Pero eh, la parte de cómo resuelven los casos y de cómo resuelven y encuentran las pistas se me hace más como un programa de variedades o un programa de juegos porque realmente no ves a los siete detectives como muy inmersos en un personaje, realmente eh, ninguno tiene un nombre que no sea el suyo, utilizan sus nombres reales. Eh, y tienen una, una dinámica como muy divertida, o sea, no no se centran tanto como en la historia, sino en resolver el el misterio. La verdad está muy padre, está muy entretenida. Eh, consta de 10 capítulos y dura creo que aproximadamente 1 hora cada capítulo. Así que por favor, si tienes la oportunidad de, de ver eh, Buster en Netflix, por favor hazlo. Yo no he encontrado un link para verlo fuera de... Pero voy a estar buscando para que si alguien quiere verlo y no cuenta con Netflix como yo, pues podamos compartirlo. Voy a ver si lo puedo encontrar eh, en estos días y se los doy la próxima semana para que ustedes me digan si sí si les gusta Buster o no este tipo de, de programas. La verdad es que a mí sí me gustó. Está de repente si sí estaba aburridona, de repente si sí te quedas así como que como que ya, ¿no? Ya, o sea, de repente hay partes en las que si sí te aburres, pero creo que en sí toda la historia está muy buena. El final de la primera temporada si sí te deja como de que ¿qué es eso? Pero eh, pues está está muy buena. Dice aquí pagaré a un cine para que la proyectaran. Swing Kids, sí, la verdad es que yo también eh, pagaría eh, porque pusieran eso en el cine, es una película que creo que independientemente de si nos gusta o no la cultura coreana o el K-Pop o si somos fans de Kyungso, creo que es una película bastante educativa estuvo en un festival de cine en Corea y la verdad es que ha tenido críticas bastante bastante buenas, entonces eh, pues yo les dejo como recomendación de esta semana Busted por favor véanla, platíquenme qué les parece, si les gustó, si no les gustó, si les aburrió, si les divirtió la verdad es que ver a Sehun actuando es una cosa que yo no sabía que necesitaba en la vida, es un ser humano precioso y en ese programa realmente se desenvuelve como un bebé, es no sé es un solecito, si tú eres un Biaset con este programa te vas a morir muchísimo, entonces yo me despido, muchísimas gracias por la paciencia, por acompañarme el día de hoy, por estar chismeando conmigo, me encanta estar aquí con ustedes, así que espero que me acompañen todos los sábados, recuerden que siempre estoy aquí los sábados de 3 a 5 de la tarde, hora centro de México, la próxima semana muchachos, ya se nos viene el... Debut de Super M También ya vamos a tener en estos días cuando es el primero de octubre? Ya también vamos a tener el Comeback de Chen, el ¿Mañana? No, mañana no. El martes, el martes. Ya andaba yo confundiendo el mes, perdónenme. El martes es el comeback de Chen. Así que por favor vayan a darle muchísimo amor, muchísimo cariño. Eh, vamos a tener obviamente aquí el estreno en Extra Time y en Station k -Pop. Y recuerden que cada semana hay un programa dedicado a los estrenos musicales de la semana. Y ustedes pueden votar por el comeback ganador. Entonces en cuanto salga el de Chen... Muchachos, ustedes se vienen y piden a Chen en para que puedan votar por él. Y votamos, votamos, votamos ilimitadamente para que vean que hay exoels en esta radio. Ok, entonces yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Anda por aquí Nick. Anda por aquí Alezo, Kirato. Muchas gracias por acompañarme. Anda por aquí... Kari Road, muchísimas gracias por acompañarme chicos, estoy muy feliz de que les haya gustado el programa y yo me despido, les dejo sus últimos pediditos de canciones y bye, bye, nos escuchamos la próxima semana.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 달릴 거라 더 아른거려 비욘드 정해진 답이 없어 겁날 없어 비욘드 나 묻쳐버린 느낌 모든 모 아플 숨 돌가던 어느 날 찾은 것 같아 특별한 널. 모든 게 확실해져 즐기고 싶어 오늘 날. 얼어붙은 마음이 퍼거워진 안어 너대로 더께 손모두 함께 하늘 쳐 밤이 새도록 못한 말들 마 해요 사람들 바람이 우리를 감싸 때 이렇게 마주 앉아 이별에 말보 입어 저 우리 지나고 지피고 나면 우리대로 다 괜찮을 거라 했었는데 아무리 노력을 해도 스들어가는 마음 견디기 힘들어 노래야 모여 돌아 뜻이 밝기를 돌려요 그네 시험맞지만 우리 사랑아 아름다울 수 있게 그때까진 조금만 더 살아요 시간을 되돌려 처음 만난다면 가로등 옆에 서있지 말아요 미소 짓지도 왼손으로 머릴 넘기지 마요 그래야 내가 그대를 지나칠 테니까 4월이 지나면 우리야 모일 듯 왔듯이 밝기를 들려요 그래 헤어맞지마 우리 인사가 아름다울 수 있게 그때까지 조금만 더 써요 네 마음을 더도겨 봐도 편안했니 눈물로 젖 머러져 그러니 나보다 더 나은 사람을 만나 미소짓기를 바래요 그대가 뭐 진만큼 시아가 흐르지네요 사랑했었기 때문에 오늘 마지막 인사를 해요 이 시간이 거기 좋네 행복해요 그걸 빌어요 기억해요 사랑했던 걸 hvor uh er -huh.